Buen día, Pablo. Eh, ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. Eh, Rodolfo, eh, la consulta directa. Eh, ¿Usted ha manifestado ya públicamente la intención de ir por la reelección el año que viene? Bueno, sí. Eh, la verdad que he hecho varias manifestaciones en esta semana. Uh -huh. este, entre ellas eh, está justamente mi intención de darle continuidad al, al proyecto nacional, del Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Toay. Me parece que estamos en una instancia en la que tenemos un conjunto de planes, programas y proyectos en marcha. Muchos de ellos, como ya lo he dicho, eh, se van a, a comenzar el año que viene y se van a terminar consolidando en los años posteriores. Para lo cual creo... Y esto me da la sensación que es a toda escala, es decir, todo intendente que en los primeros cuatro años ejecuta todo un plan y un programa de trabajo, le va a ocurrir una cosa similar porque hasta que vos conseguís los fondos para implementar esos proyectos, hasta que acordás con Nación, con provincia, bueno van pasando los años hasta que se concretan. Y ese proceso eh, es un proceso natural, ¿eh? no es, no es algo que se da porque sea yo el intendente de toai le ocurre a todos los intendentes y me permito explicar esto porque es la fundamentación eh, que me permite decir que, que bueno que la ciudad de toá necesita darle continuidad a a los proyectos emprendidos por esta gestión. Claro. Rodolfo, y también eh, hay que tener en cuenta, pensando en esta argumentación que dice usted, que todas las gestiones que arrancaron en 2019 se toparon con la pandemia en el 2020 y eso también frenó muchos proyectos. Bueno, te agradezco mucho el, la observación, Pablo, porque es algo que nosotros hemos naturalizado mm. eh, y no nos damos cuenta justamente de estos aspectos eh, que son sumamente importantes, Hubo un, un, un periodo de ventana de tiempo, eh, como el que vos mencionás, de aproximadamente dos años, en donde las gestiones tuvieron que cambiar radicalmente sus su modos de ejecución eh, y sus objetivos, porque recordemos que el principal objetivo establecido por ley eh, fue la salud de la población, y en, en ese sentido, todos en el mes de marzo del 2020 reformulamos nuestros planes de trabajo. Y, y así fue, y digo todos, a toda escala, ¿no? Desde el gobierno nacional, el gobierno provincial, y los gobiernos municipales en general, sin distinción de colores. Eh, y, y es así que nos tuvimos que, que poner a trabajar eh, en, en, la, en la necesidad esencial que tenía la población, que era cuidar su salud. Y eso hizo que, por ejemplo, llegáramos a un Eh, 2022, con un conjunto de programas y proyectos que no se pudieron poner en marcha en ese momento por lo que es de público conocimiento, por el mecanismo de aislamiento de la población y todo lo demás. Así es que, bueno, nos encontramos con esta situación y, y este nosotros estamos muy esper esperanzados en que, en que vamos a poder implementar todos esos planes y proyectos postergados durante esos dos años, ¿no? Claro. Rodolfo, esto, esta decisión que ha tomado usted de eh, buscar un nuevo periodo acá en Toai, ¿lo ha charlado con los otros sectores eh, internos del peronismo toallense? Siempre existe un diálogo de esta naturaleza y, de hecho, eh, la gran mayoría de las oportunidades que hablamos, la pregunta es al revés. Me preguntan, ¿vos seguís? Esa es la, la, la situación, porque siempre... Uh -huh. Obviamente el intendente tiene prioridad para determinar eh, si le da continuidad o no a, a su proyecto de gestión. Lo cual no invalida de que en el proceso de diálogo eh, nosotros terminemos decidiendo otra cosa. ¿Por sí. qué lo digo? Porque el peronismo tiene un mecanismo de formulación de este tipo de cosas que es por acuerdo. Y este en ese sentido este, es que tenemos que, que ir trabajando. Ah. Eh, Rodolfo, ¿usted apoyaría una eventual postulación para la reelección del gobernador Sergio Siliotto? Bueno, también lo he planteado, y te, y te agradezco la pregunta, este, yo creo que eh, si hay algo bueno de estas situaciones que podemos eh, medir eh, y podemos observar cuál es el, el, el grado de desempeño que tienen los funcionarios de los ejecutivos y también de los legislativos, ¿por qué no?, eh, Y, y ahí se puede determinar si el funcionario tiene o no las condiciones para darle continuidad a su proyecto. Y en el caso del gobernador Sergio Asilioto, me parece que hay muestras sobradas de sus condiciones. Para lo cual, si él lo decide, eh, por supuesto eh, puede contar conmigo para, para trabajar en, en una campaña que busque su reelección en el periodo 2023-2027. Rodolfo, aprovecho y le consulto, eh, la semana pasada finalmente se acordó con los trabajadores y trabajadoras del corralón municipal, en realidad del sector de obras públicas ahí de la municipalidad. ¿Qué nos puede comentar eh, de, del acuerdo? Bueno, que hemos llegado, eh, digamos, a, a un acuerdo que, que no es definitivo. es eh, Recordemos que estas cuestiones forman parte de un proceso continuo, ¿no? No hay que verlo como un compartimiento estanco. Así es que, bueno, hemos hemos avanzado, digamos, en, en algunos aspectos, también en otros que por ahí no toman Estado público, pero que que tienen que ver con la organización de los empleados municipales y, y con su situación en general, porque, eh, bueno, la, la crisis a la que nos enfrentamos en este momento, que tiene parámetros que exceden al ámbito local, me refiero a lo económico, eh, hace que estemos todos sometidos a tensiones. Y por supuesto que el Intendente está atento a ese tipo de cosas. La cuestión es eh, cuándo y en qué momento se puede dar satisfacción eh, a esas cuestiones. Y a veces eh, los tiempos, las necesidades, los apuros, hacen que eh, se den eh, exigencias en determinados momentos que a veces el Ejecutivo no puede dar cumplimiento. Aunque recordemos que este Ejecutivo... Eh, ...ha abonado absolutamente todos los salarios, todos los adicionales... ...ha hecho la, la famosa eh, reestructuración en su escala de categorías... ...o sea, hemos dado cumplimiento cabal eh, cabalmente de cada una de las necesidades del personal... ...y vamos a seguir dialogando con el personal porque las necesidades no se agotan en esta instancia... ...y hay que entenderlo de esa manera, esto es un proceso continuo que debemos llevar adelante... Y bueno, este, agradezco también la predisposición de, de muchos de los empleados que no hicieron paro, que entendieron que necesitábamos tiempo para evaluar situaciones y eh, ver de qué manera eh, le dábamos este, un, un final adecuado al tema. Rodolfo, no sé si quedó algo que nos quiera comentar, sino gracias eh, por estos minutos con Germés. No, Pablo, el agradecido soy yo, a vos, a todo el equipo de de la radio a, y, y fundamentalmente a los oyentes, eh, y bueno, para lo que necesiten estoy disponible.